la zona cero es tiempo para nuestros monográficos zona cero y hoy con un recorrido histórico por el tarot un asunto que nos habéis solicitado con mucha insistencia y aquí estamos dispuestos a echar las cartas tengo aquí un mazo No, no, no es un... vamos, es, no es egipcio Es clásico, del siglo XV Es un original, supongo que algo me darían en, en el mercado esotérico eh, ¿Qué tal mi querido Carlos Canarias? Buenas noches Hola, buenas noches Pues toma, para ti esta carta, que es eh, la templanza ¿eh? Qué bonita ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, sí, muy bien Para ti, Jesús, te voy a echar esta cartita, es eh, la sacerdotisa Bueno, podría <risa> <risa> haber sido otra, pero bien <risa> <risa> Empezamos bien <risa> Bueno, no te quejarás No, no, puede no. ah, bueno. haber sido loco Colgado Colgado, que tiene varios sentidos Que hay varias Por no hablar de la innombrable la, innombrable. la número 13, porque sí, sí tiene número Pero en muchos mazos del tarot No tiene nombre, uh -huh. a diferencia del loco Que no tiene número Ah. Pero sí tiene nombre. Qué curioso. Y, y esta historia del tarot eh, se supone que arranca de tiempos eh, muy lejanos, muy lejanos aunque luego cuando vemos la historia pues nos topamos con el siglo XV. Tú 15. lo has dicho, se supone. Claro, claro, sí, claro. pero siempre pasa lo mismo con este tipo de cosas. Eh, cuando hablamos del origen del tarot, incluso del origen de las cartas, Pues hay teorías para todos los gustos, ¿no? Desde que las remontan a la India hasta lo que remontan a Egipto. Egipto casi siempre está presente, ¿no? Y si nos vamos un poco más adelante, nos vamos a la Edad Media, pues los templarios están presentes y, como no, también hablaremos de los templarios esta noche. Pero, bueno, había como dos como dos teorías o dos orígenes uno es el mitológico que sería el egipcio y ahora diremos de quién procede que era de kurde de Gebelén que es el que de alguna forma dio las normas y las reglas precisas para, para jugar al tarot y después está, y él es el que estableció lo del de mundo egipcio, lo del libro de Todd una especie de mutus liber es decir que eran láminas jeroglíficas a partir de ahí se, conoce, se conseguía el conocimiento conocimiento profundo tanto de la humanidad como de uno mismo porque en el fondo el tarot y es una de las premisas que adelanto, es un juego de Es un juego de conocimiento interno, es decir, es un juego que va más allá de los límites. Y después, por otra parte, está la, la baraja, el mazo, las 78 cartas, los arcanos mayores y los menores. ¿Cuándo empiezan a existir? ¿Cuándo se empiezan a jugar? ¿Cuándo tenemos constancia de que se imprimieron cartas con eh, esa forma que ahora... ¿Se conocen vulgarmente como el tarot? Pues a partir del siglo dice, como tú has dicho, y además en Italia, en el norte de Italia. En Italia, tarot, eh, Carlos, significa rueda, ¿no? Bueno, hay, hay muchísimas acepciones y uh -huh. hay una enorme discusión entre los investigadores acerca de cuál puede ser el origen de la palabra. Pero independientemente de la, de, bueno, de la fantasía que luego existió a partir del siglo XVIII sobre el, el origen egipcio y, por tanto, también el origen egipcio del nombre que lo vinculaba. ...al libro de decir que es una historia que luego hablaremos, ya ha citado a Jesús a Antoine Cordego que fue el, el que inició esta extrañísima, curiosa teoría. La verdad es que las dos teorías principales, las más extendidas, las más conocidas y defendidas, son que depende o de, deriva del, del latín rueda rot, o bien del término indí tauru, que significa cartas... Sí, Podría ser, también porque... se dice que fueron los gitanos quienes trajeron el tarot, sí, ahora, ahora ¿no? contamos un poquito de los gitanos, pero bueno, fíjate, pero que habría mucho más. Como muy bien ha dicho Jesús, las primeras barajas impresas conocidas son del norte de Italia y hay quien las vincula con el río Taro del norte de Italia o con una palabra latina, que es hora de, de, de razonar, pensar también. Eh, taros que es lo que defienden ellos, que sería del egipcio clásico. Luego pasó al copto, al idioma de los cristianos egipcios, que significa el rey del camino. O, que además sería una palabra muy vinculada a la palabra hebrea Torahdel, es decir, que sería. Eh, ...bueno, sería... habría una especie de entorno familiar... ...que ahí lo relacionaría más con, lo, con el tarot... ...en el sentido esotrico que conocemos... Vamos, ...pero bueno, desde ahí podemos seguir hasta... Sí. ...tares, que significaría la cenefa de las antiguas cartas... ...tarote, que sería el diseño de los dorsos... ...de las cartas medievales... ...bueno, todo este tipo de palabras... ...tienen una similitud fonética que podría hacer pensar... ...o que ha hecho pensar algunos investigadores... ...que podría ser el origen... Hmm. ...pero yo creo que está... Para, ...la sí. discusión actual está centrada entre rueda... ...o la palabra cartas del, del indie... ...o bien rueda o bien del indie eh, cartas... Eh, ...en todo caso... Pues... Muchísimas hipótesis sobre el origen de, de estas eh, curiosas cartas Que supuestamente Jesús eh, predicen el futuro O es el, o es quien las echa el que utiliza esas cartas como vehículo para sus videncias Exacto, sí. yo creo que entramos en una de las cuestiones principales de de, esto, de estas cartas Y yo creo que además sería bueno para que el oyente tuviera un poco claro Lo que es, se considera que es echar las cartas o echar la fortuna de lo que es practicar la adivinación. Porque hay veces que se confunden estas cosas y cuando vamos a echarnos las cartas del tarot, pues vamos a echarnos un poco la fortuna, es decir, echar la fortuna, echar las cartas, lo que intentamos es determinar lo que nos va a suceder. Es decir, es Como dar por hecho de que el destino está escrito y por lo tanto las cartas nos está reflejando lo que nos va a ocurrir en un momento determinado. Ya sabes que las cartas las tiene que barajar el consultante, las tiene que impregnar de su energía y luego eh, el tarotista las tiene que interpretar pero siempre de un futuro muy próximo y en relación a la pregunta que tú estás formulando en el momento que la estás barajando. A diferencia de lo que es practicar la adivinación, que la adivinación es algo mucho más etéreo, el futuro no está escrito y te está diciendo que te va a ocurrir unas determinadas circunstancias si tu comportamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo ese. Jesús sí, se queda decir una cosa muy importante que lo voy a relacionar con lo que hemos comentado antes que te he dicho que íbamos a hablar, que es lo que tú has sugerido de los gitanos. Las leyendas de que el, el tarot pasa a Europa a tras los gitanos eh, es pura y simplemente por una coincidencia espaciotemporal. Los gitanos, como es bien conocido, proceden del Punjab, del norte de la India, o de lo que hoy es la eh, frontera de India-Pakistán, y bueno, eh, llegaron a Europa eh, a finales de la Edad Media, en concreto España, llegan en el siglo XV. Coincide curiosamente con la llegada de las cartas del tarot. Eh, La, la relación posible entre los gitanos eh, que, el, que el nombre deriva de Egipcio además es cierto es como son llamados en Europa debido simplemente al lugar de procedencia inmediata es donde llegaban obviamente se sí, los llamaba los eh, exacto, exacto. No, entonces como ellos llegan sí. a Europa Occidental llegan a través de, a través de, de Egipto con lo cual bueno se, había, había una especie como de relación eh, la historia de que fueran un pueblo nómada de que tuvieran unas costumbres diferentes de que fueran distintos a los europeos occidentales apoyó muy bien porque venía muy bien como coartada como para intentar justificar el enlace de las cartas con, con los gitanos y su procedencia oriental cuando digo oriental digo oriental que no islámica, porque fíjate que lo que ha dicho Jesús es importante el tarot es, en su concepto sería plenamente musulmán, es ocasionalista todo está escrito sin embargo, eh, hay un elemento que lo, distingue, que lo separa profundamente de lo que son las corrientes de tradición musulmana, que es la representación de figuras humanas eso es lo que no encajaría demasiado con lo que podría ser una tradición árabe, de hecho no lo es de hecho es cierto que tiene una, un origen oriental y que probablemente quien lo trajo a Europa fueron mercaderes italianos en contacto permanente con las costas de Levante que eran los que tenían y bueno pues, con ellos venían pues costumbres usos marineros que se utilizaban en las, en las costas y en los puertos de, de Oriente Medio y que bueno que probablemente trajeron a, a Europa Occidental una variante de juego de cartas porque en principio no era y esto es importante en principio no era más que un, una variante de un juego de cartas llega al mismo tiempo que el parchís o que el ajedrez bueno el ajedrez llegó un poco antes pero Lo que es cierto es que el, el, el sistema de entrada en la sociedad europea es el mismo, con un matiz. El tarot exigía eh, conocer o contar con una imprenta de calidad para hacer las figuras, telecomunidades determinadas, por lo cual muchos investigadores piensan que tuvo que entrar a través de la alta sociedad, es decir, gente que tenía dinero, a diferencia de otro tipo de juegos, lo cual le permitió entrar, y esto es muy importante, ...en la estructura o el entorno... ...de los juegos de salón de la nobleza europea... ...lo cual luego va a determinar su destino. Bueno, pues un método de adivinación muy europeo... ...sobre todo desde ese siglo XV... Uh -huh. eh, ...pero claro, eh, volviendo, abundando... ...en el asunto adivinatorio... Sí. ...claro, tenemos eh, las culturas... Eh, ...cualquier cultura del mundo tiene sus propios métodos de, de adivinación... Eh, ...esas mulatonas inmensas... ...que echan la ceniza en cualquier sitio... ...y adivinan mediante... ¿no? Uh -huh. el, el, ...el estímulo de, de, de ver esas cenizas... ...otros abren un pollo... Uh -huh. ¿Esto es, es, es homologable? ¿El, ¿El tarot se puede homologar a estas prácticas adivinatorias? No, no, adivinatorias? He, claro, he hay he que... diferenciado un poco lo que son métodos de adivinación en general y lo que es el echar las cartas echar en particular. Las cartas es eh, la adivinación inmediata. Claro, el tarot lo que pasa es que, y ahí es un poco a donde quería llegar, es una mezcla de las dos cosas. Por una parte es echar la fortuna, es decir, decir lo que te va a ocurrir en, en un breve periodo de tiempo, tanto en, en el amor como en tu trabajo, pero también es algo más profundo, y ahí es lo que han intentado incidir pues muchos esoteristas, porque desde luego el tarot no ha sido indiferente a todas las corrientes esotéricas sí. pues desde el, finales de la Edad Media hasta ahora mismo, ¿no? no pero lo que me gustaría eh, saber sí. es si es un método universal, o sea, eh, pero, o más bien depende de, del tarotista que esté echando las cartas. Claro, vamos a ver. O sea, aparece la sacerdotisa y eso es así o sea, ya tiene eh, algo escrito algo, algo fundamental que, o es algo que el tarotista luego tiene que interpretar Sí, tiene que interpretar, pero nunca a nivel individual. eso es una de las reglas fundamentales cuando tú echas las cartas del tarot. El tarot se tiene que interpretar de una forma global. De hecho, los métodos que se utilizan, hay muchísimos. El más el clásico, por ejemplo, es el de las diez cartas, o que también se llama la cruz céltica, que son diez cartas Ajá. que tú eh, expones en el tapete, y, las, y luego las tienes que interpretar de una forma global. La primera sería el consultante en su momento presente, y luego vas eh, viendo los, los momentos actuales, las influencias que tiene, los peligros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cualquiera puede echar las cartas? Cualquiera podría echar las sí. cartas, efectivamente. Vamos a ver, hay dos cosas ahí, y es un poco también casi mi teoría particular. Hay una técnica. Es una técnica evidente. Tú estudias un libro del tarot o varios y consigues una técnica de cómo echar las cartas. Este sistema, por ejemplo, que te digo, de las diez cartas o la cruz céltica y muchos más que hay. Por lo tanto, hay una técnica que tienes que valorar y hay un orden establecido. En fin, tiene que barajear las cartas, ya digo, lo de impregnar la energía el consultante para que eh, en ese mazo de cartas serviría un poco como bola de cristal. Es decir, ahí estaría... Bueno el presente, el pasado y el futuro del consultante lo que pasa es que él no lo sabe y no sabe interpretarlo, por eso tiene que acudir a un profesional el profesional tiene que tener por una parte la técnica, pero por otra parte, evidentemente sí, él tiene esa capacidad psicológica también, porque es importante la psicología de ver Y, de in y reinterpretar lo que está viendo en uh -huh. el tapete en función de las cartas que han ido saliendo, y que incluso ha tenido que cortar también el consultante con la mano izquierda, en fin, hay todo ya, un ya. ritual, hay todo un simbolismo. De todas formas se mezclan muchas cosas, porque dices, cruz céltica, claro. que tiene que ver un celta... Pero nada, pero es claro. que, como todas las, es que Jesús lo está explicando muy bien, decir, sí, todas las sí, sí. ad adivinatorias o de, o de intento de interpretación del futuro van acumulando tradiciones incluso locales del lugar. De hecho, existen modalidades tan diferentes, incluso del formato de las cartas en función de cada país. Entonces, lo que está explicando es muy correcto, es decir, porque efectivamente, los, el, y además, el folclore se construye así, se van añadiendo cosas diferentes, eventos uh -huh. distintos, incluso algunos, pura y simplemente por el hecho de introducir elementos de carácter atractivo, sí, sí. hacer eh, una especie de entorno, de ritual, un protocolo, decir, algo que haga que aquello sea un acto más mágico o más atractivo más interesante para la persona que va a consultar, que le haga pensar o que le haga creer que lo que el, el, el que está echando las cartas es más sugestivo, exacto, sí, sí, le va a permitir sí, sí. acertar con seguridad mm. lo que es eso, es decir la interpretación que además Jesús es que el ejemplo es muy bueno el de la bola de cristal porque efectivamente es el entorno del medio que el vidente o quien sea utiliza o el técnico mm. para a partir de ahí claro, poder adivinar es un medio es un medio, es un medio y esto de los arcanos mayores y arcanos menores esto mm. aparece ya de inmediato en el siglo XV con, con, no. con el mazo o se va introduciendo no, la, no porque de, de hecho hay distintos mazos mm. y cuando se empieza a aparecer ya eh, entendido como la baraja del tarot de 78 cartas que tiene sus 22 arcanos mayores y sus 56 arcanos menores que por otra parte es poco la La baraja española, esos 56 arcanos menores. Es eh, los cuatro palos eh, que todos conocemos, más las figuras respectivas, ¿no? La sota, el caballo, el rey y la reina. Bueno, pues todo eso conformaría esos 56 arcanos menores, junto con los 22 menores. Los 22 menores, los arcanos, perdón, los mayores, menores, los 22 sí. mayores son los esotéricos por excelencia, por antonomasia. Son aquellos que siempre se han dibujado de distintas maneras eh, de hecho los grandes esoteristas como Crowley por ejemplo del que hemos hablado y hemos dedicado algún monográfico también hizo su propio tarot algunos lo consideran bastante demoníaco, un poco en la línea que seguía Lester Crowley, pero también Dalí, por ejemplo, hizo un tarot. Eh, Oso, por ejemplo, uno de los grandes gurúes de la India contemporánea que ha muerto hace poco, pues también él tuvo su tarot. Son tarotes eh, introspectivos, ya te digo, siempre buscando el conocimiento, porque dentro de las teorías que hemos dicho, la más conocida es la que hemos comentado, la de Kur de Gebelén, diciendo que era egipcio, pero después había otras. Eh, Elifas Levi, otro esotirista del siglo XIX, importantísimo, él consideraba que el tarot era un alfabeto secreto, oculto y sagrado, que los hebreos, pues bueno, se lo atribuían a Enoch, ...el primogénito de Caín, como bien sabes, ...los egipcios se lo atribuían a Thoth... ...de ahí viene toda la derivación del libro de Toth, ...una especie de libro maldito, de libro incontrable, ...que de ahí procederían las figuras de los 22 arcanos mayores... ...y por otra parte los griegos se lo atribuían a Cadmo, ...que es el fundador, el fundador de Tebas... ...es decir, siempre te está poniendo en conexión... ...que el tarot es algo más que un método de adivinación... ...que el tarot es un camino de perfección... ...que el conocer los arcanos, es decir, el simbolismo... ...es fundamental para no solo conocerte a ti mismo como ser humano, como persona individual sino incluso el devenir de la humanidad es decir, que va más lejos por eso te hablaba un poco al principio del mutus liber del, del libro mudo es decir, del libro que no tiene nada escrito pero que sin embargo sabiendo interpretar las imágenes hay gente que te puede acertar pero prácticamente al detalle todo lo que te está pasando, lo que te va a pasar es decir, hay una técnica pero también es verdad que sirve casi casi como acicate a una especie de mediunidad para saber lo que puede ocurrir siempre y cuando sepas interpretar el conjunto Sí. Nunca la individualidad de las cartas. Una cosa sobre lo de la difusión del origen egipcio, el, el, la mención del libro de Thoth, la, la primera vez la hace el propio Antoine Cour de cuando cuando escribió en una enciclopedia, um, eh, justo después de la Revolución Francesa, le hace una mención en la cual dice que no, que hay un libro de Thoth famoso que es que ocultaba el saber de los egipcios, sí. etcétera Esto el que lo hace famoso en realidad se llamaba Jean-François Eliet. Era muy conocido en los mundos esotéricos franceses de la época de la Revolución con el nombre de Eteila, era, era un tarotista famoso y conocido, era un peluquero en realidad, un peluquero que durante la Revolución Francesa, en esto de Río Revuelto, pues, se hizo un anagrama con su apellido. <risa> Efectivamente, entonces bueno, le dio una fama monstruosa Al, ...al tarot aprovechando la expedición napoleónica a Egipto... ...de hecho el interés por Egipto en la época final... De, ...bueno de finales del siglo XVIII... Uh -huh. ...a partir de la expedición de napoleón... ...pues bueno, a él le, le dio una enorme fama... ...como, eh, bueno, decía que conocía los secretos de Oriente... ...y que podía a partir de ahí extender... ...el verdadero saber que se ocultaba... ...en el conocimiento profundo del tarot... ...lo que sí que es cierto... ...es que las investigaciones arqueológicas modernas... ...e investigaciones incluso sobre la cultura egipcia... ...ya muy conocidas, muy avanzadas... ...no encuentran ningún, ninguna relación... ...de origen en el tarot... Al menos, al menos salvo en los arcanos, donde sí podría eh, quedar algún rastro tal vez que relacione la, este, los arcanos con, bueno, con, con las cartas actuales del tarot a través de una evolución que no se conoce. Pero, desde luego, lo que es la, lo que es el origen del tarot como base en la egiptología... No, no está demostrado, no, no, no. no. Más bien, eh, alguien me ha comentado sí. que es un esnovismo francés de, uh. de ese siglo... De sí, sí, de... tiene, todo sí, sí. tiene mucho que ver con juegos, con juegos estos de salón. Juegos de salón, sí, sí. Y, que son los... con sociedades secretas. Efectivamente, con todas las sociedades secretas que crearon antes de la Revolución. Sí, la de Golden ya... por ejemplo. Pero, también ya, tuvo ya su tarot más... Sí, por supuesto, porque ya en el siglo XIX, como es un siglo claro. más tarde, es que se los hacían ya a, a ex profeso para sus rituales, sus ritos y sus propios estructuras de, de cómo organizar su pensamiento de adivinación del futuro y demás. Sobre todo impresionaba mucho a los nuevos, claro. ¿no? No, claro, claro uh -huh. o sea, muy llamativa. O sea que el futuro está ahí, el futuro está escrito. El futuro está ahí. A mí lo que siempre me ha llamado el, la atención del tarot. Deberías eh... estar eh, más temeroso, Jesús. <risa> bueno, una pastilla para islámico ya. <risa> la verdad que sí, la verdad que eh, me ha traído muchísimo el tarot y de hecho yo he echado también las cartas del tarot y me he sorprendido incluso ah. de la fiabilidad que, que pueden tener. Yo no tengo, os puedo asegurar ningún tipo de poder, ¿no?, para adivinar el futuro. Pero por eso digo que hay una técnica que si la sabes interpretar y utilizar, sí que eres capaz... Pues de, de acertar, pero de acertar eh, que puede dejar a la gente sorprendida y a ti el primero, ¿no? Lo que más me ha llamado siempre la atención del tarot, mm. desde siempre, mm. es eh, el carácter esotérico y simbólico que tienen sus cartas. Es tan importante que solo voy a citar tres ejemplos para que todos los oyentes se den cuenta de que no solo estamos hablando de una parte histórica que puede ser más o menos bonito, los orígenes, sino de toda la trascendencia simbólica que tienen las cartas. Por ejemplo, hay una ley de la repetición que se llama dentro de las cartas del tarot. La ley de repetición es que se encuentran, eh, además, en multitud de lugares dentro de lo que es la baraja, el, eh, el mazo del tarot. Los símbolos siempre aparecen dos veces en el juego. Es decir, tenemos dos leones, por ejemplo, en la carta 11 y la 21. Tenemos dos pares de jarras con agua, en la, en la carta 14 y la 17. Tenemos dos mujeres embarazadas, en la carta 3 y la 17. Tenemos dos lugares con estrellas, en la carta 7 y 17. Tenemos dos perros azules. Es decir, este, este tipo de, de simbolismo no es casual. Es decir, cuando se repiten, y además no se repiten igual, siempre hay pequeñas diferencias según en la carta donde esté representado alguno de los objetos que te acabo de decir. Por lo tanto, se tiene que interpretar en función del contexto. Pero que es curioso esa ley de la repetición que se da de una forma sistemática. Otra, por ejemplo, es la ley del 3 más 1. La ley del 3 más 1 lo que significa es que, en general, eh, hay siempre grupos de cuatro elementos Tres son muy parecidos y un cuarto es distinto. Por ejemplo, hay tres grupos de cartas. Hemos hablado de los arcanos mayores, de los arcanos menores y también de las figuras de las cartas, que son la, la, la reina, el rey, el caballo y la sota, además del loco, que es el comodín. Por otra parte, hay cuatro, cuatro palos en los arcanos menores, de los cuales tres están numerados y uno no está numerado, que es el palo de oros. Hay cuatro caballos en las cartas, llamadas figuras, que son los... Ajá. Bueno, tres de ellos son azules y unos blancos es decir, hay una repetición en este tipo de cosas que tampoco es casual y por último es otro ejemplo de los muchos que se pueden poner dentro del simbolismo esotérico del tarot es la ley de las miradas, importante la ley de las miradas además es algo que se ha descubierto hace muy poco, esto no lo sabía ni Kurde de Gevelin. una de las cosas que se ha descubierto hace poco es que según para donde miren las figuras del tarot está significando una cosa u otra es decir, todas aquellas que miran para la izquierda están observando el pasado todas aquellas figuras que miran a la derecha el futuro, y ojo, aquellas figuras que miran de frente, o bien aquellas cuyas miradas de los personajes se cruzan, porque ya vemos que en el tapete hay varias cartas, bueno, pues aquellos de los personajes que se estén cruzando, lo que está revelando es el presente bueno, pues fíjate la cantidad de interpretaciones de juegos esotéricos que tiene el tarot aparte de los muchísimos que se podrían ir desgranando y que por supuesto en este monográfico no nos va a dar tiempo bueno, pues un pequeño recorrido histórico por el tarot, por sus presuntos orígenes por los significados eh, que nos puede reportar, una buena echada de, de cartas, aunque hay quien afirma que el tarrón no tiene futuro, pero bueno. Sí. Eso sí que es una paradoja. ¿sí? Bueno, pues muy bien. Eh, toma, Carlos, para ti esta maza de cartas es, es un mazo sí. francés. ¿eh? Sí, sí, lo... ya veo que es de póker. Esto, sí, esto es, ves, si nos sale bien... En una timba, <risa> una buena en las vegas sí, sí. toma para ti Jesús a ver, a ver. Esto es la sota de bastos ¿eh? Bueno <risa> Pero <risa> a tamaño la, Bastard, eh, aquí. Pero si le das a este botón y se pone a tamaño real <risa> sí, bueno, y, y si lo a esta Manivela <risa> cae el basto, ¿Cae el basto?